Tien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 Hola maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Ah, le gané. Por ahí anda el señor Sergio Fong, que venga a saludar al micrófono, por favor. Buenas noches a todos. Esperemos que todos estén muy bien, ¿sí o no? Ah. Ojalá que todos estén bien y no hagan este, enojar al Charlie. Ay, por favor. hago de la 5G. Ay, sí. Programa 58 y estamos a 13 de abril. Ay, ya le andamos llegando al 60. Año y medio de la pandemia, sí. Cuando lleguemos a 100 vamos a armar aquí un rebanar. Un guateque, bam, bam. y vaya que sí. Es más, estábamos a invitar al, a invitar al invitado, invitado a que venga a tocar. Vale, <risa> sí, es que de hecho, ahorita el programa que vamos a tener hoy, vamos a tener algo que es una pasión de Meche, una pasión sí. culinaria. Sí. Mm. De, de, de la tierra del sol naciente. Yo les quiero platicar <risa> esa pequeña historia. Eh, como los años van cambiando, y chistosamente en dos lugares hay en épocas diferentes de mi vida hay eh, dos tipos de comida que me gustan mucho uh -huh. y, y que me marcan porque es algo muy car característico uh -huh. en mí, ¿no? Cuando yo era pequeña, eh, digamos, yo tenía 16 años, más o menos, porque fue la edad en que empecé a trabajar. Había un señor en ese mismo local que le decían el güero o le decíamos el güero. Mm. Y en ese entonces yo comía carne todavía y él vendía unos deliciosos, Famosísimo, sabrosísimos güero, ¿eh? y famosísimos lonches de pierna. Se los describo. Eran unos lonches donde él agarraba un bolillo que a veces estaba, pues no muy doradito, estaba hasta a lo mejor quizá un poquito aguado pero lo partía por mitad, agarraba una cucharada de, de crema... Generosa. Bastante generosa, pero de, de crema buenísima, así como esas de pueblo, de rancho, ya se me antojó, mm. se, lo, se lo aventaba así al bolillo, se lo untaba de un lado del otro, ni siquiera quedaba bien untado, agarraba un pedazote de pierna, eh, lo hacía como en tres, no la deshebraba, lo hacía como en tres, se lo ponía al bolillo... Iba por un eh, jitomate, porque él vendía verduras también, entonces iba por un jitomate. A veces lo lavaba, a veces no. No, pues no lo lavaba, iba a parte <risa> del Era, sazón. Exactamente, <risa> eh, pero ahí lo, lo partía, le ponía tus rebanaditas y hacía una salsa deliciosa a base de jitomate también. Volteaba y te preguntaba, ¿lo quieres con chile o no? no pues que sí, riquísimo. Te lo envolvía en un papel de estraza uh -huh. eh, y te lo ponía en una bolsita. Y eso era mi comida en la oficina una vez a la semana. Así como el premio de haber trabajado toda la semana. Mm. Ese local del Güero está, está ubicado en las confluencias de Nicolás Romero, casi esquina con Hidalgo, Avenida Hidalgo. Avenida Hidalgo donde está la Universidad Mar. Sí, a un lado. Sí, a un lado, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces es, una, es un local emblemático de comida, ¿no? Pues duró muchísimo tiempo que ponían otras cosas y como que no pegaba. Ah, sí, eso lo ah pero que llega Osvaldo, ah. oh my bueno, God. esa historia es importante, nosotros, eh, mi suegra vive por la calle Nicolás Romero, eh, casi uh -huh. en las confluencias de Reforma, entre Reforma y Garibaldi, sí. Y nosotros es el paso obligado... Para ir a, a casa a de mi suegra. Muy, muy muy buena clienta, de hecho. O sea, ayer <risa> sí. me habló, ayer hoy me también. Habló. <risa> No sé sí. si por ella, ella quedó sí. enamorada. Qué es. buena, sí. qué buena. Entonces, Pero... este, eh, pasamos por ahí y, y como Meche me es fanática y bueno, toda mi familia de la comida japonesa sí. como que se enamoraron de, de, de esa comida. Y eh, veíamos siempre, mira, abrieron un nuevo local. Abrir sí, un local. nos llamaba, primero la decoración, nos empezó a llamar la atención, le digo, se me hace que va a ser o comida china o comida japonesa, así quedó. Y luego volvíamos a pasar y ya, ya se ve como más arreglado. <risa> sí. Y volvíamos a pasar y ya es que tienen plantas afuera. Sí, Vimos sí. las sillas y dijimos, ya. Entonces un día nos atrevimos, llegamos a preguntar. No estabas tú, ese día que llegamos, Órale. en la primera vez, pedimos un, un flyer, nos dieron, eh. y nos fuimos. Y luego extraviamos el flyer, no supimos dónde quedó, mm. y un sábado, hace... ¿Tres Se semanas? Fue. ¿Cuatro dos. semanas? Yo creo que un poquito menos. Eh. Sí fue más, tres o dos, porque no tiene mucho. Unas tres semanas, yo bueno, creo. Bueno, hay que poner tres semanas. Más o menos. Pasamos y el maestro Beto dijo, oye, ya sé, pues hay que llegar a probar. Preguntamos si se puede venir, no se puede venir. Pues por llegamos. la pandemia, claro. Sí, exactamente. Uh -huh. Y llegamos y preguntamos y que nos dijeron, pues adelante. Uh -huh. Obviamente, ahorita por pandemia, pues no hay mucha gente, ¿no? Entonces, se los describo. Es un lugar pequeño, tiene mesas de madera muy bonitas esas mesas. A mí me gustan mucho sus sillas también, son sillas de madera plegables. Uh -huh. Eh, a nosotros nos tocó ver ahí a la entrada unas plantas, eh, creo que tienes un Buda, ¿o qué más tienes? Ah, sí son, sí, sí, son tres como Budas, uno tapándose los ojos, otro ah. la boca y el otro los oídos. Ah, entonces eh, está con lo necesario para que tú te sientes a comer y que realmente si lo que te importa es el sabor y la calidad de la comida… Tienes lo que necesitas, entonces pues como era primera vez que íbamos, el maestro que entrevista a, a, a al invitado y le pregunta, oye pero esto como es, esto cómo es, y cada cosa que nos describía era así de, oh, ay quiero probar <risa> ese, quiero probar ese, ¿sí o no ¿Y ¿Quién era el que nos atendió? Así llegamos. Pues Osvaldo, ya, pues, aquí tenemos el gusto de recibir el día de hoy, aquí en Amfibios Radio, a Osvaldo Castolo Bustos. Muchas gracias. Él es el dueño sí. de Momotaro Sushi y Wok, uh -huh. que obviamente, oh, ya sé un sushi maravilloso, se los recomiendo al mil, que ya vimos, lo publicamos hoy en sí, redes sociales, sí, sí, y ya nos han puesto... Eh, que delicioso Que unos precios súper buenos uh -huh. Que te da chance de comer Yo hoy publiqué el que se llama Otoño ¿o sea Otoño, rojo sí, ah, sí, sí, sí. bueno. wow. Descríbenos ese sushi Otoño ah, por favor Pues es, es un rollo por dentro Lleva ahora sí que la proteína Que, que, que, que decían Tenemos salmón, tenemos pulpo Tenemos atún, surimi, pollo, res, camarón Este, Se escoge la proteína, por dentro lleva pepino, lleva aguacate y por fuera lleva Filadelfia y lleva un topping de unas verduras eh, eh, muy finamente picadas. Van al tempura y van bañadas de salsa de anguila. Es un rollo muy completo y ¡Riquísimo! sobre todo cuesta 60 pesos. Es, que Entonces, es increíble eso. O sea, sí. ¿cómo haces eso? Sí, fíjate, ya, bueno, vamos a cometer la indiscreción, ¿no? Ya nos salimos ese día que comimos la uh -huh. primera vez, nos llevamos un otro de este tríptico, que ya uh -huh. no, no es un tríptico, es un flyer, ¿Un flyer? ya no lo perdimos, es está muy ah, bien guardado, sí. y estábamos viendo los precios, y de verdad, le decimos a todos los que nos están prestando sus oídos, es increíble cómo has tú mezclado muy buena calidad, muy buen servicio, muy buen sabor, Y muy buenos precios. Muy buenos precios. Sí, este... O sea, la verdad es que también es, es, es, es por el proceso que vamos este, empezando. Eh. Igual a lo mejor puede haber un ajuste de precios, pero tampoco va a ser... Este, Al doble. Sí, no, la, la verdad es que se puede, se puede... Yo veo las cosas más que como dueño, las veo como cliente. Eh. ¿Qué me gustaría a mí como cliente sí. este, que me ofrecieran? Entonces, ofre, o sea surtimos eh, mucho producto japonés, este, el queso crema pues es de la marca Philadelphia o sea todo, todo de, de, de calidad, calidad. Pues. entonces sí se puede este, y nuestra idea es que, que con los precios y con, con, con, con las ganas que le echamos podemos llegar a mucha a mucha, mucha gente entonces sí. si tenemos mucha venta pues vamos a tener la posibilidad de seguir ofreciendo como eh, precios pues, pues bajos Este, que sí nos interesaba también ser como, como los precios más bajos a estas cadenas eh, grandísimas que ya lo que hacen es maquilar sí. el eh, sushi, que es como todo rabia, y los entiendo, pues, pues, venden muchísimos venden muchísimo. Pero es que, ¿sabes qué? Ya no hay ese sabor, uh -huh. ya, bueno... Eh, Digo, ¿por qué tan rápido nos esperamos? O sea, ¿tú sí, sí, no, no, no pasa esperamos? nada, ¿no? No necesito que me lo traigas en 10 minutos. Sí. No, no, no. A, a todos los que nos gusta ese tipo <risa> sí. de comida sabemos que tiempo. te lleva un es rato un proceso, picar, sí, ¿no? sacar del sí. refri, acomodar el arroz, o sea, obviamente no es nada más de, ¡ay, sí, ya está sí, hecho! De, no, ajá. ¿no? Aparte, se pierde el sabor. Yo me acuerdo, maestro, que cuando estuvimos ahí, eh, tú te fijabas, es que mira, pedido para llevar y pedido para llevar o sea tienes muy buena sí. solicitud para llevar sí, sí. no sí sí ahorita eh, gracias a Dios nos está yendo muy bien y eh, con plataformas este que también ahí es un tema porque la, las las comisiones que ellos cobran son bastante pero eh, pues ahora sí que por ahí hemos llegado a mucha a mucha gente que también a veces como que hay gente que ha llegado hay personas que han llegado Ah, es que los vi en las plataformas y si nos gustó, pues mejor decidimos venir. Ajá. Entonces, eso también funciona, pues este, a mí me gusta eh, que, el, que, el, que el trato sea directo, porque cualquier problema, créanme, créanme que yo voy a mover cielo, mar y tierra por solucionarlo. A mí no me gusta tener un cliente molesto, insatisfecho, porque sabemos de la calidad con la que podemos trabajar, entonces a lo mejor el, el, el sushi... Eh, es tener mucho cuidado, porque cualquier cosita que te falle, se te derrumba todo el sabor. Sí. Si le pusiste más agua al arroz, si se te quemó, y entonces... Pues si hay algún error por ahí, yo prefiero mil veces este, resolverlo personalmente a, a, a que un cliente se vaya molesto. O que un, por, por un tercero, ¿no? Que al sí, tercero ni el, le interesa ajá. andar solucionando el problema. Sí, exacto. Fíjate, la calidad es, es tan significativa que, por decirlo mi, suegra es un hueso duro de roer. ¿eh? Órale. Ay, <risa> <risa> ella... ah, dile más bonito. <risa> sí, eso, o sea, en el sentido de que Oye. no cualquier cosa. Órale. No, la verdad es que no... Eso precisamente iba a comentar yo. Así como ella es, es complicada en exigente. aceptar mm -hmm. más, Muy tanto el trato. A ella le gusta que esté limpio, le gusta que esté bien hecho, que esté sí, sí, bien sí. cocido, ah. en el dato sí, de cocido, sí, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, a mi Beto siempre me ha dicho es que a veces hemos ido a sushis donde la gente dice, wow. Está tremendamente riquísimo. Y vamos y probamos y dices, Entonces, no. no, es un rollo que le, al arroz, a al la alga le pusieron arroz y le pusieron pepino uh -huh. adentro. Y ya, no, eso no es un sushi. Uh -huh. O sea, tiene un, una cierta magia, uh -huh. un talento. La persona que los hace, no sé si te acuerdas, pero yo hice el comentario el, el día que fuimos a comer sí, ahí, sí, sí. que yo te dije que casi estaba segura que era el mejor sushi no, que yo había probado. Sí, me acuerdo. Incluso de lugares... Pues no carísimos, porque ahorita la cosa no está para ir a lugares. Carísimos. Pero de verdad ha sido de los mejores sushis que yo he probado. A mí me gustó. Y a nuestro hijo Diego, él es un chico de 19 años y a él le tiene enamorado. El, de... el atún rey el atún muy, muy buenísimo ah, no me ha dejado probarlo cuando <risa> le ha tocado le hacen falta muchas cosas eh, muy... las sopas que también hacemos son muy ricas, se nos venden muy bien este, tenemos entraditas como tacos de jícama tenemos los tacos de jícama son de Riquísimo. las cosas que más me gustan hoy nos alcanzamos a comer un rollito de filadelfia ah. sí. les guardé uno para cada uno sí. no pues la verdad es que es un gusto Ahorita ya te vamos a presentar más formalmente, queremos okay. que nos hables un poquito de cómo es que llegaste a esta parte de la comida, okay. eh, cómo empieza, todos tenemos un inicio, a lo mejor de chiquito ya te late a cocinar, o ya fue más grande, o fue la necesidad, no sé, ahorita lo vamos a investigar. Y una cosa okay. fundamental es que eres muy joven y este, o sea, a nosotros nos, se nos hace interesantísimo sí. ver que, que que jóvenes se emprenden pero en serio uh -huh. si ¿Sí sí. me explico si sí, luego sí, generan sí, sí. empleos para mí eso sí, o sea, ah, sí, sí. Sí. a mí wow. me encantó esa parte de ver que tienes son dos personas son dos personas las que trabajan sí. conmigo ah, ahorita les vamos a mandar saluditos sí, sí porque por ahí nos han de estar escuchando sí, más les vale si no sí. les van a rebajar un día de sueldo. <risa> no no es cierto no muchísimas gracias a todos los que nos prestan sus oídos gracias a nuestros patrocinadores recuerden que estamos buscando más patrocinadores proyectos como este necesitamos Sumarnos la sociedad civil para hacerlos eh, que sigan sobreviviendo, uh -huh. para que todos tengamos una voz donde podamos venir a expresar todo lo que tenemos por decir. Ajá. ¿Cierto, maestro? Pues, exacto. pues le parece, si, sí? aparte de irnos a un corte, porque ya el buen chat ya me está presionando. La presión. Sí. ¿Qué le pareció la primera cancioncita eh, Rubén de. La de y Control. ¿Pero qué le pareció la versión? Excelente. Digo, le pusimos un pedacito nada más, pero. Esa orquesta me la encontré el día de hoy. Eh, estuvimos buscando canciones que tuvieran eh, que ver con cosas de comida. Con el sushi. pero No, es, se estuvieron burlando de mí todo el día porque me estaban diciendo, yo quiero escuchar tus canciones de sushi o no. Pues no, la verdad es que no encontré ninguna, al menos que tuviera que ver con salsa ah. o con son. La verdad es que no. Pero sí me encontré varias orquestas que tienen eh, nombre de uno o dos condimentos. Eh. Entonces, por ejemplo, esta que te... Bueno, no es un condimento, pero esta que te puse se llama La Picante Orquesta. Hablando de que a mí me gusta ponerle eh, salsita de soya con esas rodajitas mm, de, de, de chilito. ¿no? De a mí me encanta. Entonces, esa fue la primera que escuchamos el día de hoy. La grabaron el año pasado apenas. Y pues así como dices, es de Rubén Blades. Yo sabía que te iba a gustar. A mí me gustó mucho la, la versión. Y pues como siguiente... Tema, vamos a escuchar a la Orquesta de la Luz. Bueno, la Orquesta de la Luz es una orquesta de puros japoneses, para quien no lo haya escuchado, van a ver qué tremendos son para tocar. Y hay que recordar que pues, en Japón eh, tuvo eh, el inicio en, en los ritmos latinos, cuando llegó Machito y, y los Afrocubans, sí. que hacen su gira por Tokio y desde ahí ya les dejaron la semillita a los, a los sí. nipones, y eh, después ellos hacen una, una orquesta tremenda con una cantante femenina, sí. con puros integrantes japoneses. Vamos a ver si el siguiente programa, checamos, no me acuerdo ahorita si tenemos invitado, pero si no, el siguiente del, de la historia de la salsa, hay que hablar de, de la orquesta de la luz, porque es buenísimo, y cómo tiene a la gente sorprendida, porque dicen, es que ella ni siquiera hablaba español, y cómo de repente canta tan bien, se le entiende increíblemente, Bien. Oye, los músicos, ¿cómo agarran el tumbado? Así, bien tremendo. Y hasta lo disfrutan, sí, sí, ¿eh? Sí, ya sí. en los videos más recientes ya hasta le bailan. Entonces, pues vamos a escucharlos, maestro. Adelante. Luego regresamos. Sí.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 ¿Qué tal la orquesta de la luz? Tremendo, pues, ¿no? Bueno, tiene vallada, que ver ahora eh? con lo del sushi, ¿no? Sí. Dicho, <risa> eh, así como beber beberio cultural, pues en México los japoneses, bueno, no sé si ustedes sepan que hubo un campo de concentración de japoneses aquí en México. Sí. Órale, ah, no es interesante. O sea, porque estamos hablando de la cultura japonesa que viene siendo su comida occidentalizada, ¿no? Ah, Evidentemente. Claro. Pero eh, así es, ¿no? La comida mexicana o la comida de otros países llega a otro país, la gente lo hace suya, pero claro, con sus elementos, ¿no? Y es lo normal porque si no perderías tu identidad. Claro. Entonces, aquí en México hubo un campo de concentración. Hubo, bueno, hubo, hubo varios eh, porque tuvo que ver por qué campo de concentración, aunque no era como tal, así como, como lo tenemos en, en la memoria de la Segunda Guerra Mundial donde exterminaban judíos y ese rollo, no, no, no. Fue a raíz del ataque, eh, del ataque de Pearl Harbor, en el 41, cuando lo, eh, los japoneses eh, se agarraron dormidos a los gringos en Hawái. Eso no pasó eh, nunca. No pasó, no se, agarra, como dicen, se, se agarraron comiéndose los mocos, ¿no? Bueno, literal, ¿no? Entonces, el, el, el, el, el, en México se pusieron listos y por medio de la, de la embajada gringa dijeron, ¿saben qué? Pues hay que controlar a las poblaciones italianas, alemanas y japonesas en México Aunque aquí, aunque tuvieran simpatías, pues eran familias como cualquiera ¿no? Como Juan Pérez de la esquina Y a los japoneses eh, eh, los, los concentraron básicamente en la hacienda de Temisco en, Ahora es un balneario en Morelos Y en una hacienda aquí en Tala, aquí cerca de Aguispulco eh, y ahí a los, a los japoneses, claro, o sea, no era propiamente que los tuvieran como prisioneros. A los ah, japoneses ya. ahí vivían a, eh, concentrados porque lo que quería el gobierno era tenerlos, saber Sensado. qué hacían, uh -huh. ¿no? Porque sí se desató una fiebre de, de espionaje que sí existió en México, ¿no? De hecho, los alemanes, porque bueno, los alemanes tenían el petróleo de aquí y yo les interesaba el petróleo mexicano. De hecho hay una historia muy interesante de una espía alemana que fue Hilda Kruger, que fue una, una actriz de cine, entre comillas, que no era muy buena, ¿no? pero en, el, en la época era de oro del cine mexicano, y ella era la, la amante del secretario de Gobernación, que era Miguel Alemán. Ah, qué Y Ese fue en épocas época de Ávila Camacho. Pero los japoneses vivían allí en, en, en la hacienda, en las haciendas, pero así podían salir sin ningún problema. Pero bueno, estaban siendo vigiladas, pero era una especie de toque de queda. O sea, pero a las ocho... Ah, ya te queremos el eh? regreso. Sí, ya después del armisticio el, el, al término de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Órale ya, les voy a ir. Ah. Yo me imagino que... Bueno, en ese entonces pues no se usaba tanto el sushi, ¿no? <risa> no, yo creo que <risa> yo no. Yo me imagino que no. No, de hecho yo les traigo ahí un dato. Eh, se supone que... Bueno, la, la referencia como, como el dato más... Eh, ¿qué será? Uh, en Japón, el dato más cercano a, a la realidad, digamos, donde sí dicen que ya existía como tal un sushi, está registrado a principios del siglo VIII en el año 718, en un documento legal del periodo de la historia de Japón conocido como NARA. Ahí lo registraron, pero también hay quien dice que no, que viene de China Ajá. y que en China fue en el siglo IV. Ajá. Entonces, pues sí le lleva como un, sí, sí. una buena temporada de, de ventaja, ¿no? Todos estos, pues antes de Cristo. Eh, se dice o, o está como prácticamente comprobado que en las dos historias eh, decían o describen que era una preparación muy similar a la que en la actualidad se conoce como narsushi que es una especie de sushi fermentado en el que juntos el arroz y el pescado son sometidos a una degradación controlada. De hecho, se supone que el arroz lo utilizaban con su fermentación para mantener al pescado en buena Exactamente, esa era la, la finalidad. Sin eh, utilizar tanta sal, como Ajá. lo hacíamos aquí con los quesos y esas cosas. Bueno, sí, como el queso cotija, que es ella... De... Eso era lo que hacían, o sea, le ponían sal, uh -huh. lo que pasa es que eh, se producía el queso y venía el temporal, el temporal de lluvias uh -huh, ponían el sal. Y, y no podían transportar los quesos porque no podían pasar los ríos, ¿no? Se Entonces Se les iba a echar a perder sí. que hacían le ponían sal y los hacían unos quesotes así Ay, sí. Bueno, pues se supone que esta era la parte que ellos hacían porque aprovechaban la fermentación de ácido láctico del arroz Entonces, sí tienen en común las dos versiones, tanto uh -huh. la china como la japonesa, que fue como inició. Uh -huh. Todos sabemos por algún comentario de alguna persona que ha viajado a China o que ha viajado a Japón, donde te dicen que nada que ver con el sushi occidental, ¿no? Claro. ¿Es cierto o no, Osvaldo? A ver, tú nos vas a decir, cómo tengo, con esto? Tengo... Sí, nos interesa saber, ¿cómo llegaste? ¿Cuándo fue tu primer sushi? ¿Estaba rico, no estaba rico? ¿Se te rico? desbarató? Yo, yo no conocía el sushi hasta que trabajé, o sea, sabía que quisiste escuchar el nombre, pero yo nunca probé el sushi hasta que trabajé por ¿En primera... ¿En serio? Vez. Sí, yo el sushi no sabía ni cómo era, ni a qué sabía. ¿Qué yo no demonios tenía, es eso? Sí, <risa> yo no tenía, no tenía, este, La menor idea... Minoridad? entonces, este, una amiga entró a trabajar a, a una cadena de sushi y me dijo, oye, están solicitando pues, cocineros, ¿no? Y llegué y a lavar platos y oh, yo, yo en esa época, porque era un trabajo muy pesado llegaba a mi casa y soñaba que estaba lavando platos <risa> y, y, y poco a poco fui ahí este, aprendiendo a, a, a agarrar un cuchillo, porque yo nunca había trabajado en la cocina, entonces Poco a poco como las cosas más básicas de, de, de cocina las fui aprendiendo y fui por ahí escalando hasta que llegué a, a empezar a hacer sushi. Este, y, y fue mi escuela este, ese sushi y a partir de ahí pues fui creciendo en, en, en, en otros. Fui aprendiendo además que también de una manera autodidacta también empecé como a, como a investigar y a más. checar este, procesos en general de la cocina. Este trabajé también en, en, en cocina italiana trabajé este qué, qué otro tipo de cocina este, pues trabajé en bares mariscos cositas así y, eh, pero lo que más lo que más trabajé fue fue fue sushi trabajé también en ciudad de méxico trabajé en dos dos sushis allá entonces eh, Aprendí cómo manejar ese tipo de, de, de, de, de alimentos, aprendí a combinar, a, aprendí, es muy noble, el sushi es muy noble, le, le pongas lo que le pongas, sabe, generalmente sabe... Este sabe rico, lógicamente teniendo las bases el este, maestro dice un... que él quiere que alguien haga un sushi con frijoles Con no, frijoles, <risa> frijoles. por qué nadie se le ha ocurrido Dice. frijoles negros <risa> sí. oye, bien, se está ya. ahogando Jack. pues es que yo, pero yo tengo razón <risa> vamos vamos a, a, a intentar algún con día un, que andes ahí un choriquezo sí. o, sí. o <risa> Ay, algo no. así, una salsita, un guacamolito oye, ¿y cuántos años hace de esto? este unos 11 años. Ah, ya tiene sí, un rato. No, Estabas chiquito entonces. Tenía 18 años. Tenía 18 Ay, años cuando, verdad, cuando empecé, y de ahí ahora sí como dices sí fue por, o sea yo entré a esto por necesidad. <risa> este y le, le agarré gusto y, y sobre todo pues por ahí a veces aunque uno no quiera te va llevando no al camino. Entonces tuve la oportunidad el año pasado de, de, de abrir un sushi con, con, con otra persona. Uh -huh. Este, fue una, una carta muy sencilla, cuatro rollos por ahí especiales, unos cinco rollos básicos, tres platillos, dos arroces y ya y Hubo ahí una separación amistosa, yo le vendí mi parte y, y el, el, proye el proyecto creció así muy rápido Entonces este, yo tenía ganas de otras cosas, la, la verdad es que Lógicamente todos trabajamos por dinero y es una realidad. Sí, claro. Pero me, me no me mueve. No es como que cocine con, con el impulso del dinero. Uh -huh. O sea, para mí es que no, esto tiene que dar, que quedar riquísimo, y la gente tiene que venir aquí y quedar fascinada. Eso es lo que, como lo que me apasiona mucho, pues. Entonces, eh, por eso se ha buscado como, como tener todos estos. Este Estas cositas como de buenos precios, calidad. Este, y empecé a, a experimentar de, de unos años para acá con, con, con sushis, pues, con ingredientes, este, con ingredientes que no fueran. Pues lógicamente no, no tenemos un sushi muy japonés, ¿no? o sea, bueno, no tenemos un sushi para nada. Japonés más occidental. Y de hecho me gusta mucho el sushi occidental. O sea, a mí me gusta mucho. Que queso, que tocino, que yo creo ah, que sí. nunca he probado, o sea, yo nunca he ido a un, a un no sé, aquí en Guadalajara existe el suéjero y existen muchos Ajá. sushis, así que son japoneses, japoneses. Y, ¿sabes? Yo creo que nunca me ha llamado tanto la atención como el sushi meramente japonés. Me gusta como algo, el, el monchis, así que... <risa> es, creat es creatividad. Sí, ¿no? sí, sí. Y es el, el, el estilo propio Sí, claro. sí la, la verdad es que sí. Eh, yo me acuerdo de una de estas cadenas grandes que, que hay. Cuando iniciaron, ellos tenían eh, muso, muchos sushis que no habíamos visto en ninguna otra eh. parte. Estamos hablando de hace unos 15 años, uh -huh. más o menos, y no los veías en ningún lado. Uh -huh. Entonces, eso está padre porque se, a lo mejor se le antojó a alguien, dijo, a mí me gustaría, sí, sí, como claro. dice el maestro, que tuviera frijoles. Sí, claro. Déjame le pongo y a lo mejor hay otros 10 que también le gustan, ¿no? Sí, claro. Entonces. Como atreverte a hacer algo distinto, eso está padre, ¿no? Sí. A ver, y tu primer sushi, ya dijiste, pues lo tengo que hacer. ¿Estaba rico? Mi primer como, como creación, lo que yo hice. Sí, sí, sí, ya, lo que pues, a ti se te ocurrió. Hay, hay, este, um, hay muchos rollos como básicos, ¿no? Conocemos el Filadelfia, que en todos los lugares es igual, en California. Entonces, al principio yo con lo que me metí mucho... Es con el vinagre, preparar el vinagre para hacer el arroz, que es como por ahí el bajo en las canciones, que no se escucha tanto, pero, pero que si no está... Sí, sí es o sea, elemental, ajá. ¿no? Entonces, este, me empecé a meter mucho, mucho ahí hasta que me gustó el, el, el, el vinagre dulce y empecé a experimentar hasta con papitas, o sea, hasta así, así de doritos, y como a veces, o sea, en la mayoría de, de, de trabajos es como de que, ah, pues puedes comerte un rollo por día, y ahí andas viendo qué le haces para que no te sepa igual, ¿no? Entonces, sí, sí. desde moler este unos doritos y envolverlo ahí, apretarlo Ay, con genial. los doritos, este... Chuchi doritos. ¿eh? Y a mí el primero que... que, que que me puse así bien como las pilas que ahorita no lo no lo estoy trabajando este pero lo, lo ofrecí ahí en un en un menú, en un menú que vendí en unas personas en León uh -huh. es un sushi que va envuelto eh, en pepino uh -huh. Uh -huh. Este, y lleva un topping de aguachile con pulpo. ¡Ay, qué rico! Sí, sí, fue algo que ahí lo metí. Sí quiero, cuando incluyes el. <risa> Entonces, la carta? Sí, sí la verdad quiero. es como el proceso es un poquito, eh, un poquito más complicado y, y también aquí metimos un menú este, aquí en Momotaro como también para medirle el agua a los campos porque no queríamos como quedar mal. Entonces ya vemos, vamos a ir como avanzando y metiendo más cositas, pero ese fue el... el, el el primer como la primera como creación uh -huh. este que, que me aventé más seriamente uh -huh. y ahorita este en, en el en, actualmente en, en este proyecto de Momotaro hay un sushi que a mí se me hace muy interesante y me gusta mucho se llama Iberi Maki que es de tus tres sí de, del de mis top tres Ajá, a ver me interesa es un sushi horneado que además me gusta mucho los sushis horneados por Porque cambia la textura de de, de, de de este de todo es una eh, tal cual una desconstrucción del del, del sushi uh -huh. este cambian las texturas del arroz del queso y es un rollo que va envuelto en jamón serrano por Ay, dentro no <risa> por dentro lleva champiñón uh -huh. este lleva filadelfia, lleva su aguacate se hornea con queso este con queso manchego y se le pone un toquecito uh -huh. de hierbas finas Entonces, ¡Ay, qué rico! ¿Podría quedar sin el jamón? ¡Ay! Es que no como jamón. Ah, tampoco, o sea, nada de pescados tampoco. Sí. No, los, los Ah, los okay, peces, Tengo sí. uno parecido, o, bueno, parecido en la, en la cuestión de que va gratinado con queso y va horneado. Se llama Geisha Pink. Ajá. Va envuelto en salmón. Es femenino. <risa> sí, va envuelto en, en salmón. Lleva este, por dentro aguacate, pepino, filadelfia. Se gratina igual con queso manchego Lleva un, po un puntito de siraisha Y lleva este, un aderezo De masago y va a bañar En salsa de anguila ¡Ay, esta, esta qué está rico. Riquísimo. Yo estoy segurísima que nuestros radioescuchas Están así <risa> ajá Pensando cuándo van a ir a conocerte Antes de, de Escuchar una, una cancioncita Más Quiero que nos menciones tus redes sociales Cómo, cómo te encontramos Si ya nos convenciste ¿Tienes un número? ¿Una página en Facebook? ¿Cómo te encontramos? Sí, este, en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Momotaro Sushi and Walk. Esto de A o, o I pues uh -huh. es como el, el signo del gatito. Uh -huh. Momotaro Sushi and Walk. Estamos en Facebook, estamos en, en, en Instagram y Diddy Food, Rappi. Y ahorita les paso el número para que no me lo sé Si no, ahorita yo, yo, yo se los digo, yo me no ah, okay. lo sé, pero por acá lo traigo. Ok, perfecto. Pues ya sabemos, chicos, dónde podemos encontrar a Osvaldo. ¿Tú eres el que atiendes toda la recepción de pedidos? Um, ¿Es contigo o es...? No, bueno, la verdad es que por ahí todos somos multitareas, entonces ah, por, lo, por lo, a veces puedo ser yo, a veces puedo ser otro de los chicos. Ah, okay. Fíjate que yo creo que estoy pensando dónde vamos a celebrar el cumpleaños de Mariana. Ah, sí es cierto, es Mariana un, es nuestra hija es mayor que, ah, que yo me es, imagino que, que si está escuchando, <risa> oh, ya, ya se está imaginando todo Sí, la verdad es que se los recomendamos bastante chicos Y a nosotros que nos gusta ser bien atendidos cuando llegas a un lugar No bueno, nos vamos a quedar mal Pero no importante, nos estamos entrando en el sushi, pero hay toda una gama de... Ah, sí, nos, <risa> nos tienes que decir porque como siempre el tiempo aquí vuela Entonces sí, cuando regresemos eh, a esta canción nos tienes que decir qué más encontramos en esa carta, ¿sale? Claro, claro que sí. Vamos a, encontr a encontrarnos, a escuchar otra canción con una orquesta que se llama Son y Pimienta. Eh, es una canción que no tiene nada que ver con comida, la canción se llama Chilingueando. Ellos son de Cali, Colombia, y esta canción se grabó en el 2012. A ver si alcanzamos a, a comprender, maestro, qué quiere decir Chilingueando. Adelante. Este amor entre los dos se está agotando Cada día que pasa se están resquebrando Este amor entre los dos se está agotando Cada día que pasa se están resquebrando Ay mi amor, busquemos ayuda profesional Para que lo salvemos acabar Ay mi amor busquemos ayuda profesional para que lo salvemos no lo dejemos acabar Tu pulsiona así este amor es compulsivo nuestro amor está tan grave que se encuentran en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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego Existo. Visítalos. Estamos de vuelta maestro, le gustó o no le gustó la Bastante. canción. Bastante. Está bonita. Ahí les vamos a dejar los los videitos para que se pongan a bailar. Vamos a aprovechar para mandar saluditos a Citlali porque sabemos que siempre nos escucha. Uh -huh. La vamos a ver en un ratito porque el día de hoy qué comenzamos maestro. Un, un nuevo grupo. Ya se le había olvidado, maestro. No, desde luego que no. Ahora <risa> con la pandemia, como hemos, hemos abierto ya en la, en la academia... Eh, iniciamos eh, publicidad y luego luego se están, están llenando los cupos y hoy iniciamos un grupo los martes De principiantes, Ajá. así sí dices, es que tengo como dos pies izquierdos, mm. ahí te lo quitamos, sin sí, duda un, un grupito de chavos creo que parece que son del SAT, ¿me decías? Sí, algunos, Ajá, bueno y, la mayoría de los que van hoy Sí, ojalá que todos para que no estén estresados ahí y, Con tanto número rato y... se, se haga un buen grupo grande ahí armamos un, un rumbón Pues ya hoy vamos como cinco parejas, ah, algo así. No. Entonces, saludos chicos, si nos están escuchando, nos vemos en un ratito. Eh, saludos a Marianita, porque seguramente si llegó el internet nos está escuchando y debe estar ansiosa de ir a comer sushi. Ya saben dónde, dónde va a festejar su cumpleaños. Ajá, sí, ya, ya, ya, ya lo saben. ¿Y a quién quieres mandar saludos, Osvaldo? Este a los chicos eh, de, de, del Momotaro a, a Esteban, que es... Él es mi amigo de hace muchos, muchos años, tocamos juntos en un proyecto de, de música uh -huh. y me, me apoyó con la apertura de, de este proyecto y al Suchero, a Peter, que él sí llegó ahí este, en la entrevista, trabajo. sí, sí, claro, ¿Sí? y, y es, es muy, muy, muy trabajador, es muy bueno en lo que hace y, y a, ellos, a ellos les mando... Un saludito y sobre todo eh, aprovechar el espacio para agradecerles el trabajo que han hecho en el Momotaro, que ha sido, es, es pesado, una cocina siempre es pesada y es muy celosa, entonces, pues muchas gracias a ellos también. Oye, y súper pesado porque acabas de limpiar y ya dejaste igual otra vez, no, ¿Es no, ¿qué no, está pasando? <risa> ya no quiero no, sí, a, la... a, ayer terminamos como doce y media y otras, o sea, es despertar y, o sea, es, es muy, muy celoso ir a surtir. Este, estábamos abriendo de 12 a 12 uh -huh. pero ahorita estamos de 1 de la tarde a entre semana por ahí estamos de 11, 11 y media a veces 12 Qué bueno. Si alcanzamos a llegar a cenar. Sí, lo que pasa es que nosotros siempre le batallamos por los horarios, ¿verdad? Si sí. alcanzamos. Ah, no, ah, gracias. Sí, fácil. <risa> fácil. Gracias es que dicen por ahí que la gente se puede este, dormir con deudas, con muchas cosas. Es más, pero se, no comer, se ¿no? pueden dormir hasta en una fiesta de 15 años con el ruidajo, <risa> pero no se pueden dormir sin comer. Entonces, es este, el, el, el, el sushi es un antojo muy puntual. O sea, no te lo quites hasta que comas. Así es, sushi sí, entonces. la verdad que sí Fíjate que yo tengo aquí, de hecho, una, una pequeña frase que dice El éxito del sushi es ser una de las comidas más saludables que existen y ligeras Sí Así que sí es cierto. Oye, pues a ver ya, dejemos de, de platicar de otros asuntos. Dinos, ¿qué más encontramos en la carta de Momotaro? Eh, encontramos desde cosas nada japonesas como unos deditos este, de queso. Uh -huh. este, también tenemos, hace rato comentaba, los toritos que es chile güero relleno de... Delicioso. ¿Sí los probaron? Sí. sí, claro. Sí, rellenos de camarón, tocino y queso. Yo me acordé. Ay no, sí. el de nosotros no tenía camarón. Eran solitos, pero estaban. Deliciosos. Ah, no, no, no. Ah, sí, ya me acordé. Pero, ajá, eso, eso se los pasamos como guarnición así. Ah, no, pues, ah, pues están sí, está sí, sí, sí. No, no, lo, lo, los toritos que vienen en, en el menú, ¿Sí? este, vienen rellenos de queso, este, y, y, y queso, tocino y camarón con okay. un con con va acompañado con, con de chipotle y salsa de anguila. Tenemos un cevichito tropical, es a base de, de, de pepino, lleva mariscos, pulpo, camarón, este lleva también atún, lleva canicama y está hecho con clamato, es, es muy, muy, muy rico, es, es este tenemos sopas, este, tenemos los taquitos de jicama tenemos nuestras, de las cosas que más se nos vende como entrada son las tostadas de atún fresco. Este, ¡Oh, my God! ¿Qué no leímos toda la carta ah, es, Esas van... van es, es cebolla, pepino y el atuncito, pero ahí el, el, el, el, el secreto, la magia, es la soyita que preparamos a base de jengibre. ¡No puede ser! Ay, ¡Se sí. me antoja! O sea, yo, yo lo veo di, lo veo diario y ahorita que estoy hablando es como... ¡Ay, oh, se me antoja! Este Y tenemos... Eh, postres, se le ha frito que ese día no teníamos este, y tenemos el, el, un, un, un postre de plátano frito acompañado de nieve y chocolate oh my God. tenemos platillos teriyaki este tepayaki tenemos polla a la naranja que no es tampoco o sea que es un poquito más chino uh -huh. es un polla a la naranja que hicimos como con con, con el propósito de hacerlo menos dulce Ah, o sea, es, es, es, es, es muy digerible, un pollito a la naranja, y pues por ahí se me han de escapar estos... Ah, el arroz, es, este, arroz eh, yakimeshi, trae, o sea, el, el tradicional con su proteína, y tenemos, por ejemplo, el momotaro que va con queso gratinado uh -huh. a la plancha, lleva una ensalada de canicama, lleva champiñones, lleva camarón empanizado, este aguacate, Philadelphia, es un monchis así sí. impresionante sí. oye y yo te voy a felicitar también por lo siguiente ¿Qué tal las aguas frescas? Ah, la agua, pues, sí, de la de Guayana. Frutita, con... frutita, fresca, sí. Riquísima. Nosotros también batallamos... Con en hierba buena, ¿no? En, sí. en muchos, eh, muchos años, porque era muy común que, que llegabas a los lugares y solamente tenían refrescos. Ajá, sí, Entonces, claro. eh, nosotros tampoco tomamos refresco desde hace muchos años. Qué bueno. Y era, eh, llegabas a los lugares y, ¿qué tienes que tomar? Y te leían toda la carta de refrescos. Sí, sí, no, sí. no, no, no, no, agüita. No. no. Y ahora ya es más común saber que en los lugares están preparando aguas frescas. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que aparte de todo, la comida la disfrutas mucho más acompañada de un agua fresca. Sí, claro, claro, y no, no, nuestra idea era hacer un agua del día como diferente, o cambiarla cada tercer día, pero a veces la llegamos a cambiar y, ay, es que a mí yo me quería. gusta. Sí, entonces ahorita... <risa> ahorita solamente tenemos, estamos haciendo dos, piña con hierbabuena o guayaba con hierbabuena, porque sí. le, le, por ahí le cambiábamos, y, ay, no, oye, no me puedes hacer, bueno, sí, le conseguíamos. Ay, ahí no. Sí, yo, yo, soy, yo chiqueo y... Si oye, me, y con eso del cliente pidan, es lo que pida, ¿verdad? Sí. Te comprometen. Sí, no, sí, salgo y busco, la primera tiene la primera verduría y, y traigo ahí lo que, lo que necesiten. Pues qué genial. ¿Y qué es Momotaro? ¿Tienen un Momotaro, este, yo trabajaba en una casa de té y había un, un té que se llamaba Pitch Momotaro, uh -huh. entonces fonéticamente me encantaba, Momotaro, se escucha? sí, yo decía, eso escuché bien chido entonces yo quería buscar un, un, un, un, un nombre que no fuera como japonés, pero no se me dio, entonces me acordé de ese pichu Momotaro y ya me di cuenta que Momotaro es un personaje de cuentos japoneses Ajá. y la verdad es que no sé mucho acerca de ese personaje, solamente sé que es pero como de cuentos, pero fonéticamente me encantó, sí, sí, dije Momotaro, si un día tengo un switch lo voy a poner Momotaro, y pero mira, se dio qué rápido se, dio. se te cumplió el, sí, el sueño sí, sí, oye, sí. porque hay una cosa, yo te pregunté eh, que si vivías por ahí, y no, no vives lejísimos sí. del de local. Sí, sí, vivo muy lejos, este, para la estación de Arcos de Zapopan, Ajá. a la nueva línea del tren ligero, sí, todos los días me levanto y es... Ay, no. no y, y, y el, y el suyero como salimos tarde, lo llevo a, a su casa y él vive para Oblatos, entonces siempre me aviento así unos trayectos larguísimos, pero todo, todo, todo ha valido la pena muchísimo, sí. todo ha valido la pena. A, Ay, ver, pues a ver si tal. luego me, me cambio por acá. ¿Cuánto tiempo te tardaste en concretar ya el proyecto? En decir, yo quiero el mío, terminas tu sociedad y dices, yo voy a poner el mío. ¿Cuánto tiempo te tardaste en concretar? Por ahí de unos cuatro meses, cinco, o sea, ya de dejar el otro a este, como uh -huh. cuatro o cinco meses, pero... Este, siento que todavía estoy viviendo el proceso pues todavía no termino el momotaro como quiero que esté y todavía hay muchas cosas que nos hacen falta y espero como no seis, siete meses el momotaro quede como, como debe estar y fíjate, en época de pandemia sí. maestro, mm, nos adaptamos o sea, Qué padre que pudiste concretar tu proyecto que estás dando empleo a dos personas o sí. dos familias más. Sí. Eso está genial. Pero mira, aquí sí. se, se cumple esa de que las crisis son oportunidades. Sí. sí. sí Entonces, sí, sí. el que quiere, que lo El le que se atreve. Sí, sí, pero no, no ha sido fácil. No, la verdad es que no. Pues, ¿algo más que, que quieras eh, agregar? eh agradecer por el espacio es, fue fue muy nunca había hablado pues así del del de, de, de, del Momotaro uh -huh. este y agradecer y que nos que nos ayuden la oportunidad que nos visiten Y ahí los que lleguen, este, de los que nos están escuchando, que nos... Este, que no sean familia, que diles. Comenten. Ah, y ahí les, les podemos hacer una promoción, ahí vemos qué se nos ocurre o qué, qué les podemos brindar. ¡Ay, qué rico! Mañana llego. Te voy a decir, oye, te escuché sí, en la radio. Sí. ¿Verdad que sí, Chak Y el Chak está apuntado. Está salivando. Sí, lo ¿No un, un corte, ¿verdad, Chuck?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 Estamos de vuelta, maestro, y que nos quedan cuatro minutos, dice Chac. cuando uno sí. se divierte. Ay, sí, la verdad es que sí, sí. pero estamos bastante contentos de, de estar aquí, y por cierto, que nos está llegando aquí una visita, les vamos a, a repetir que... Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez va a empezar el día... Jueves. Jueves, que es 15 de abril, es la primera versión del festival Flores y Colores en versión virtual y la décima en general del festival ¿invitado? Chile, Chile. Colombia. Chile Colombia maestro, no me haga preguntas oh, difíciles al aire <risa> <no vamos> a... <risa> la verdad es que yo estoy emocionada chicos ahí vean, yo publico ahí en mi muro Y tiene muchísimos eh, exponentes que van a estar, conferencistas. Y muy padre. Va a ser un festival muy padre. El señor Sergio Fong que está incluido ahí en las conferencias. Entonces, sí, se va a poner esto bastante bueno. Se va a armar. Ya, cuando pase, que venga y nos platique a ver cómo sí. le fue. A y ver si luego... lo vuelve a hacer o ya no lo vuelve a hacer. Y si los invitados tienen hambre, pues que hablen a Momotaro. Claro. Y Momotaro les gusto, la comida. Oigan, les vamos a dejar ahí todos los datos de, de Momotaro. Para que se, se puedan comunicar con ellos, de verdad, eh, recuerden siempre que nada mejor que apoyar al comercio local. Consumir lo que tenemos cerca, saber a qué se dedica el vecino, el amigo, el primo, porque a veces alguien está lanzando un proyecto y dice, uy sí, le prometes que vas a estar ahí todos los días, sí, claro que sí, pero nunca vas. No, hay que hacer lo posible, hay que ayudarles, hay que pagar sueldos, hay que pagar servicios, hay que pagar la renta, Y hay que hacer lo posible. Entonces, sí. de verdad ya saben que el maestro y yo cuando recomendamos algo es porque vale la pena. ¿Verdad, Sergio Fon? Me chingón me chingó. Exacto, esa es la palabra. Así que pues... Sobre ¿ya? todo y felicitar porque, o sea, reitero, sea una persona joven, sí. emprendedora, es que te va a ir muy bien, la verdad. Gracias, Todavía gracias. no saco la cuenta, ¿cuántos años tienes? Tengo 29. 29. quería <risa> que lo dijera él. Sí, sí, sí. No, la verdad es que eres muy joven para ya tener esta oportunidad y qué padre sí. que la hiciste posible Sí, sí, sí. todo salga bien o hay algo que de repente haga que te tropiece pero ahí estás, o sea, sí. eso es lo importante hacer las cosas realidad, ¿no? Y otra cosa, aquí las, los micrófonos del radio los tienes abiertos, cuando quieras decir algo, aquí está abierto. Muchísimas gracias Sí, cada vez que mucho. digas, ah, incluimos algo en el menú ah, perfecto. adelante, tú nos dices y aquí estamos aquí, dispuestos. Aquí nos tenemos a platicar otra vez Si perfecto. quieres que probemos algo estamos <ríe> dispuestos, nos podemos Vamos a sacrificar también. Sí, ahí cuando hay cuando haya algún meten, metamos algún un, un nuevo platillo, claro que los vamos a invitar a que los o que prueben. te vas a emplear sí, o, o sí, que sí. vas a abrir una sucursal, una sucursal todo sí, eso sí. exactamente. Wow. Pues maestro, fue un honor estar con usted el día de hoy, sí, compartir mucho. micrófonos con Osvaldo. Muchas gracias, gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Nos escuchamos el siguiente sí, martes. martes. Ya saben que si no tenemos invitado Viene la orquesta de la luz. Exactamente. ¿Cierto? Gracias, maestro. Gracias, Chad, por todo. Les vamos a quedar a ver la última canción, pero se las vamos a poner en la página porque la canción se llama Pimienta y Sal, pero ahí se las publicamos más tarde. Gracias. Gracias. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.